Más sencillo bailando Yo he cogido un amor Hay lo más sencillo bailando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 He cogido un amor, hay lo más sencillo en un baile La zampa no tuvo culpa de que hubiera metido La zampa no tuvo culpa de que se hubiera metido. No metido Ay, guepa, guepa, guepa